...desde General La Madrid para Radio Coronel Olava ...las informaciones de esta jornada... ...este jueves 29 de diciembre de este año 2011... ...20 grados fue la temperatura mínima en la madrugada del día de hoy... ...34 grados de máxima a las 16 horas... ...se registró en General La Madrid... ...continúan los problemas con el suministro de agua corriente... ...en nuestra ciudad... ...al igual que años anteriores... En época de verano eh, surgen serios inconvenientes dado que la planta potabilizadora de agua y el tanque de que mantiene el agua en los barrios de nuestra ciudad no da para no alcanza lo suficiente para mantener el servicio continúan cortes continuos y en este caso desde el día lunes es con el reclamo de los vecinos sobre la falta de agua corriente. Eh, desde obviamente la planta de AXA aquí en General de Madrid informa que es causado por justamente la falta de eh, presión en el servicio y dado que este, no da abasto la cantidad de agua que disponen para proveer a la comunidad de General La Madrid. Por lo tanto, la única recomendación es cuidar el suministro, gastar lo menos posible. Es decir, una vez más, eh, los problemas eh, son constantes sobre el agua corriente. En otro orden de cosas, en el ámbito político, bueno, finalmente quedó descartado que antes del cierre del año 2011 se lleve a cabo alguna sesión en el Consejo Deliberante de General La Madrid. Ya en el día de hoy se informó por secretaría que de acuerdo a lo que había manifestado la presidenta del Consejo Deliberante, la señora Sandra Fernández, eh, durante estos días que faltan para cerrar el año, no habrá sesión y las mismas serán en la primera quincena del mes de enero próximo del año 2012. Desde General de Madrid, Oscar Miguel villani Rueda Regional de Medio.